Nosotros hoy lo estamos entregando desde el primer día de clase, con la misma plata que el gobierno municipal anterior pensaba contratar el desayuno escolar, iban a contratar 150 días. Con esa misma plata estoy contratando 172 días. Eso nos permite... nos permite dar a los niños, desde el primer día de clase, calidad de desayuno complementario. ¿A quién estamos contratando hoy? A la empresa estatal boliviana de alimento, EVA. Este es un producto 100% natural y elaborado por la empresa del Estado. Muchas gracias a la empresa del Estado. Sé que es producto de calidad, sé que se esmeran por todo lo que el esfuerzo que van a hacer por dar algo bueno para nuestros niños y también quiero que sepan los padres de familia y la empresa del Estado, por más que sea empresa del Estado, si fallan los vamos a multar. Porque nuestro corazón, nuestro compromiso está con los niños y no así con la empresa. Así que pedirle a la empresa hay que trabajar todo lo mejor posible para dar lo mejor a nuestros niños. Y con la empresa comentarles algo, por ejemplo, esta lechecita se daba el año pasado. ¿Con qué precio? Un boliviano con 35 centavos incluyendo el transporte. Este año, con mi gestión, se da a la misma empresa, el mismo producto y la misma calidad, a un boliviano con 25 centavos incluyendo el transporte. donde se iba antes esos 10 centavos? No lo sé. Y si hablamos por 10 centavos, pero son 34.500 raciones por las 12 entregas que estamos haciendo este año son 41.400 bolivianos de diferencia de ahorro que mi gestión de una manera transparente está realizando para ustedes, los niños y para todo lo que es nuestra nuestro Montero eso es transparencia donde se iba la plata antes La corrupción no deja factura, pero la voluntad deja obra, la voluntad deja sobre todo ejemplos. Ojalá que así sigan siempre los nuevos alcaldes que vengan.